الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمدد لا نساوم على حرياته لك لك لك لا اقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب اجلال يوعدها القدر ويحتفظها دون غيرها ان تشهد نقطة تحول الحاكمة في التاريخ انه يتيح لنا ان تشهد المراحل القاصلة في تطور الحياة الخارج في المراحل التي يكشبه محجاني فوق اين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفكر من ظلام الليل الى ابوء نهار ان دياله الموعوده تعيشوا لحظات رائعه انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمع وحدها واطلت حركتها في ظلام الليل والنهار عوامل خواضهرت قد لحظت الثواني بعد الثواني ديال الانتقال العظيم ساعه الحد اما الطريق الذي نقبل عليه طويل بطي طويل وشاق Atxa Leon eta minutu eskaz pasata denean, Azkiera emango diogu Windifadaren beste atal bati. Alabedi irratiko Wind libretan, Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzeko alegin hontan beste harrika da bat. Aspalde honetan bezala eta den moraldi berri honekin geni honetik, ba susen susenean eta ikusiko dugu noiz arte nierauten, noiz arte jautzen dugu nolako. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon bai. Eta bueno, gaurkoan basiko gara, e, astero bezala azken astegontako albistei errepaso ematen, den berri interesgarri interesgarrienei begiratxo bat. Eta gerora badira bi aste grabatu genula elkarrizketa bat, e, bertan Gasteizen ibili zen bizitari batekin Homer Sarira in zuzen ere, Omer Sarir irraldan anarkista antisionista da eta anarkista against the wall mugimenduko ekintzailea. Hey, hey, hey, hey! eh badira bi aste ibili Euskal Herrian gora eta bera itzaldiak ematen eta gazteizen ere izan genuen elkarrizketa egin genion Quintifadarrako e, da pasaren astean ba hola akatze tekniko bat zela medio zen izan genuen e, jarri, beraz berreskuratu al dugu eta gaurkoan bai, gaurkoan e, jarriko izu Benetan e, merezi du oso interesgarria data e, haren ikuspuntua. Eta funtzean hori izango da gure gaurko erratzioko mamia ondiena. Beraz, e, gehiago lusatu gabe, ba, mazi eramango diogu egune e, asteko az, azken asteontako prentzako errepasoari. Dondi, gaziko gara, Sergio? Bueno, ba, lehenengo berriak e, aipatzen digu, ba, eriotza, ba, tain zuzen ere, aurrek ostiralean Mark heldeman e, hil baitzen. Bueno, ezagutzen esagutzen genuen, bentsarnik genuen esagutzen judutarrao, ba, Barsobiako getoaren aurkako iraultza protagonizatu zuenetako bat da eta, bueno, e, oie bezalaba judutar raskorentzat, heroi bat da eta, bueno, aurreko estiralean iltzen baina, zergatik ekartzen dugu herriau ba, hain zuzen, e, ba, Markel den banau elbund el e, langileen el, erakunde judutar bateneko kidea zen elbund e, erakunde hau Ba, zionismoaren aurkako erakunde batzen eta ba, judutaren txat behar historiko bezala e, ematen zuten pues, bakoitza bere jatorrizko ba, herrialdetan gerlitzea eta ez e, zionismoak esaten duen bezala ba, irraelera joateko beharra. E, horren ondorioz, ba, bueno, e, beste getoaren aurkako iraltzailea hauen artean, ba, beste batzuk, ba, zionismoren aldekoak ziren, eta bueno, haiekin, ba, hainbat, ba, hori borroka izan ditu, burruko ideologikoa gehienak, eta bueno, horregatik, ba, guk ere, ba, zionismoren aurkako borraka lari baten, i, ba, eriotzaren berri maten dugu gaur ere. So, Bani azteontan eta iragan astean e, palestinarrek egindako bi manifestaldi, bi protesta ekitaldiren ekarri zuet Batetik iragan ostiraleko greba horokorra e, Irralgo obekizan da e, berroita sortziko eremuetako palestinarrek Legia irraldar arabiarrek deitutako greba horoko reguna Los palestinos ciudadanos de Israel convocan una huelga general para el 1 de octubre. Reformas racistas aplicadas a lo largo de los últimos meses bajo el mandato del primer ministro derechista Netanyahu empujan a la mayoría árabe de Israel a salir a la calle a protestar. Eh, a la minoría, perdón. Eh, hay que recordar que dentro de la población del Estado de Israel, hay alrededor de un 20%, 1.200.000 eh, palestinos, pues que sufren eh, el apartheid dentro del propio Estado de Israel y pues eh, unas leyes y que están proliferando Últimamente, pues que lo relegan a un eh, segundo nivel de ciudadanía. La huelga general provocada para el pasado 1 de octubre eh, renueva la constancia de la lucha por la defensa de el, su identidad palestina. La huelga del 1 de octubre trataba de retomar la iniciativa y explicar en público la convergencia política y movilización generada durante los últimos meses. La concentración eh, tuvo lugar en Arabay, pueblo del que era originario Asel Asili, uno de los 13 manifestantes árabes asesinados a tiros por la policía israelí durante otra huelga general, en, en este caso en el año 2000, al comienzo de la segunda intifada. Si bien la manifestación eh, tuvo carácter conmemorativo, hace tiempo que las familias de las víctimas perdieron la esperanza de que se les haga justicia. La huelga estuvo convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel, High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel. Esta plataforma extraparlamentaria está formada por Itiyah, portavoz de la Sociedad Civil Palestina en Israel, partidos políticos árabes con representación parlamentaria y otros excluidos del proceso político, alcaldes de ciudades árabes y sindicatos de estudiantes árabes. Asimismo, la plataforma está dividida en sus comités, tales como el Comité ...para la protección de la libertad política de los palestinos... ...el Comité por la Libertad de los Presos Políticos... ...y el Comité contra el Servicio Militar. Pues estos... Eh, ...algunos de los ejemplos de la activa vida política de los eh, de los palestinos... ...dentro de los territorios del 48... ...cometidos pues a estas eh, duras leyes de apartheid... Y otra manifestación, en este caso eh, en la jornada de ayer, que se eh, protagonizaban distintos agentes sociales en Ramallah, eh, manifestación contra la Autoridad Nacional Palestina. Cientos de personas se manifestaron el mediodía de ayer en la ciudad disjordana de Ramallah. En protesta por la decisión de la Autoridad Nacional Palestina de postergar la votación de un informe de las Naciones Unidas que critica a Israel por su ofensiva en Gaza. Los manifestantes que se congregaron en torno a la Plaza Almenara en el centro de Ramallah y estuvieron encabezados por el partido de Mustafa Barghouti, Iniciativa Palestina, Mubadara... Un eh, bueno partido eh, de la socialdemocracia minoritario, pero con un personaje al frente pues bastante carismático tras eh, los miembros de dicha formación marchaban representantes de la izquierda intelectual y política palestina. La policía desplegó grandes medidas de seguridad para impedir que hubiera disturbios en la manifestación que transcurrió en calma y fue disuelta pacíficamente por las fuerzas de seguridad una hora después de empezar. Los manifestantes cantaban eslóganes en los que condenaban al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por no haber llevado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Goldstone que asegura que se cometieron crímenes de guerra en la ofensiva israel israelí contra Gaza de los pasados 19 y enero. Habría que, que preguntarse, nos hace sospechar, pues que... ¿Qué contrapartidas políticas hay detrás de que la, el, los representantes de la Autoridad Nacional Palestina, que a fin de cuentas, aunque gobierno golpista son los in, eh, internacionalmente reconocidos por la comunidad internacional, pues no lleven ante las Naciones Unidas este informe? Entre los gritos más escuchados durante la marcha estuvieron consignas como «La sangre de los mártires no es inútil», «Habéis aplastado la revolución», «¿Por qué os sometéis a la presión de Estados Unidos e Israel?». El eh, señor Mustafa Barghouti pronunció un discurso en el que acusó a la Autoridad Nacional Palestina de haber actuado de forma irresponsable, aseguró que el informe Goldstone es un gran logro internacional que deberíamos haber promovido y no haber matado, que la Autoridad Nacional Palestina tiene que trabajar para lograr que este sea aprobado por la ONU lo antes posible. Uno de los manifestantes portaba una pancarta en la que se leía Gaza está en mi mente, no matéis a los hijos de Gaza. Bueno, protestas también dentro de Cisjordania Contra contra la una, autoridad nacional palestina El gobierno cipayo y golpista de Mahmoud Abbas Y su política de consabeo con eh, las fuerzas ocupantes israelíes No les faltan pues razones a los palestinos y a las palestinas Para, para salir a la calle Y la siguiente noticia pues nos da muestra de otra razón más eh, De... Para, para rebelarse ante la opresión esta vez del, del Estado de Israel, la filial palestina de la Organización No Gubernamental Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI, informó esta semana en un comunicado que la cantidad de menores de edad en cárceles o en centros de detención temporaria del ejército israelí aumentó un 17,5% respecto al año anterior. Es decir, que que Israel, que es un país que se supone que, que figura entre los firmantes de la Convención de los Derechos de la Infancia, tal y como nos recuerda a, esta organización palestina, bueno según la cual la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Bueno, pues a pesar de firmar estos documentos internacionales, De, de intenciones pues bueno parece que el promedio de niños palestinos mantenidos en centros de detención israelíes en 2009 sigue siendo alto 375 al mes frente a los 319 de 2009 es decir 375 niños palestinos menores de edad en cárceles israelíes por ejemplo en agosto fueron detenidos 39 niños de entre 12 y 15 años un 85% más de los 21 del mismo período de 2008 Iraldaharrek beti izan dute edo bek izan da sionistek ba eta sionismo ideologia moduan sortuzen momentutik beti izan dute xedean edo alzak e, aurregun al, al mezkita dena eta ondoan dagoen arrokaren mezkita ba bertan haien sinismenen arabera bertan omen zegoela Salomon erregeen tenplua eta alako eh eta ez da beti izango dute sedean leku hori izan ere, ba, bertan eraiki nahi omen dute Salomonen urrengo tenploa, ez. Da, bueno, honek eh ba, zorakeria dirudi, baina aldiru aldiro, aldiro ba, erasoak burutzen dituzte. Da, txкенaldi hontan ugaltzen ari dira Alaxaren kontrako erasoak. Una खबरri hau jasotzen genitun jasotzen genun palestina libre.org webgunetik Israel mira hacia Gaza. Noticia publicada por Halidh Amaire, que es un periodista palestino de pues que vive en Hebrón y bueno, pues trabaja para un montón de medios entre los cuales están pues el Palestine Information Center cuenta que la esplanada de la mezquita Al-Aqsa es el escenario de nuevo de un episodio de violencia el pasado 27 de septiembre cuando un grupo de fanáticos religiosos disfrazados de turistas extranjeros intentaron irrumpir en Al-Sharif eh, al, al parecer para celebrar rituales de oración Los guardias musulmanes, junto con los fieles que se temían que una intrusión de algún tipo se produjera con motivo de la fiesta judía del eh, Yom Kippur, el día de la expiación, expulsaron de forma pacífica a los intrusos una vez que empezaron a celebrar rituales judíos y llamaron a la destrucción de los santos lugares islámicos. Sin embargo, tan pronto como los fanáticos abandonaron la explanada decenas de policías de choque israelíes asaltaron el recinto del, del santuario, atacando a los fieles, golpeándoles con porras y disparando balas de goma y granadas de aturdimiento por toda la zona Más de 40 palestinos resultaron heridos dos de ellos de gravedad un anciano fue alcanzado en un ojo con una bala de caucho y un joven sufrió una conmoción cerebral tras ser alcanzado en la cabeza por una granada de aturdimiento Además docenas de personas sufrieron inhalaciones de gas así como brutales palizas eh, que desplegó una eh, eh, la policía que se empeñó con una fuerza extraordinaria Bueno, estamos hablando de la Mezquita de Al-Aqsa y la Mezquita la Roca, que es el tercer lugar de culto más importante para todos los musulmanes de todo el mundo. Con pues bueno, las consecuencias político-religiosas que puede tener, que pueden tener acciones de este tipo, independientemente de que seamos no religiosos, pues hay que reconocer eh, la trascendencia de hechos como estos que se están eh, reproduciendo pues últimamente eh, con demasiada frecuencia. Y esto pone un poco en evidencia también que cuando se nos presenta a la sociedad palestina como una sociedad religiosamente integrista, nunca se nos presenta la parte de, del, del Estado de Israel como entidad en sí mismo fundamentalista religiosa y, y estos hechos, pues bueno, no hacen más que demostrarlo. eta aurrengo berriak, bueno, beste eriotza baten berri ematen digu. Kasu hontan ez da, ba, arrazoi naturalen ondorioz gertatu, ba, Israelgo ba, ekintzaren ondorioz beste baino ere. Aurreko aste azkenean, Iraiaren 30ean, eh, Irrego beste Gazte e, Palestinar bat hil zen, hilzuen Jeninen, Jeningo mendebaldean, ba, hizutzen ere bere eskolatik ateratzen ari zen bitartean eskola itz aldin alkazam e, jabat e, zera herrian e, zegoen, eta bueno, e, 2000 bat eta 2006 urten artean itxita egon zen. Eta bueno, beste behin ere, ba, irraeldarrek beste dazte palestinar bat hildute. Y bueno para acabar con las noticias de esta semana pues eh, un, un asunto que lleva varios años ya estando en el, en el candelero de, de las noticias relacionadas con palestina e israel en concreto se trata del, del, del soldado sa que fue que fue apresado por por jamás cuando estaba realizando operaciones militares en gaza quiero recordar y bueno de hecho está este apresamiento porque bueno, las fuerzas israelíes lo denominaron secuestro, pero bueno, cuando se toma prisionero a alguien que está en un país que no es el suyo, haciendo operaciones militares, yo creo que esto no se trata de un secuestro, sino de una operación militar eh, bueno, pues eh, mmm, tras eh, varios meses y años de, de conversaciones entre Israel y Hamas, eh, el diario Aretz, eh, la semana pasada informó que Que bueno, tras llegar a un acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel, pues bueno, eh, 19 prisioneras eh, abandonaron la mañana del, del, de la sema, del viernes de la semana pasada la cárcel de Hadarim cerca de Netanya llegaron a los centros de detención de Ofer y Sigma a la espera de su, de, de su liberación definitiva. Y la última, la número 20, sería puesta en libertad a día de ayer, domingo, todavía no tenemos información al respecto, pero bueno. Eh, las mujeres palestinas ya se encuentran en manos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que las trasladará a sus destinos en, en Cisjordania y, y en Gaza. Bueno, previamente, el jefe del Estado mayo israelí, Gaby Ashkenazi, y el negociador jefe israelí, Haay Hadass, recibieron un vídeo entregado por Hamas que demuestra que el soldado Yilad Shalit, capturado en, en junio de 2006, está vivo y en buen estado de salud. Uh -huh. Eh, hay que ser cauteloso siempre pues con estas noticias eh, que vienen eh, por parte de Israel de liberación de presos eh, pues hay que hacer una lectura crítica porque normalmente pues suelen suelen utilizarlas para dar una imagen de pues, de buena voluntad, etcétera, y normalmente pues suelen ser o que o presas que ya tienen cumplidas sus condenas suelen ser de una facción ideológica muy concreta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre con cautela Sí, mientras tanto además ir manteniendo presos a, a numerosos miembros del del ministro incluso del gobierno que fue democráticamente elegido de de Hamas ystos y venen en, en cárceles israelíes 18ak bueno, eta hogei minutu dilela eh bukatutzate emango dugu e, albisten tartea eta jarraian e, lehen izan bezala ba Omer Sadiri egindako elkarrizketan tsongo dugu Omer Sarir ba irralgo ekintzaileanarkista ta antisionista E, duela azte pare bat izan zen gurean e, gazteizen e, 70 tabernan itzaldi bat ematen e, guintifadaren mikrofonoetan ibili ibilizen eta onako albizte, onako elkarrizketa wein genion da jarraian entzungo dugu kuña baten ostean Bueno, jo no se sé si uste sabe que España está entero los... ...diez primeros países exportadores de armas... ...yo no sé si sabe estas cosas... ...que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos... ...como Israel... Eh, ...a mí me parece muy hipócrita... ...hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos... ...a mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia... ...nosotros tenemos una industria de armamento que eh, exporta armamento ha citado algún país eh, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante insignificante, no debe llegar a, igual no llega o pasa a un millón de euros eh, sí. para mostrar la insignificancia eh, ¿tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos aún han matado nuestras armas? estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros eh, vendemos a Israel, no se ha utilizado para eso Hipokrisiari, stop Irralgo estatuari, sostengo gehiagorik ez manhumantum bilmalab la nusawim ez huriyatina lakinn la ikhtia' la istighlal la ihtikar fi hayat ash-sha'ob de fronteras wintipala <tutu> elntipala Entifada, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, una invitación a la Global en las ondas libres de Alameda y Ratia. Imaginemos lo peor, lo más terrible. Una de esas escenas cuyo horror se representa con un escalofrío hasta en el más cínico o indiferente de los hombres. Imaginemos a la familia Williams, James y su esposa Cindy, y los tres niños, Kate, Douglas y Henry, y la abuela Elizabeth a la que llaman cariñosamente Mami. James es un hábil corredor de bolsa, jovial y respetado, muy aficionado a la pesca. Cindy, brillante diseñadora de modas... ...ha presentado varias colecciones en televisión... ...la familia Williams se dispone a cenar... ...bajo la cálida lámpara del comedor... ...protegida del viento, la oscuridad y el infinito... ...inquietante ajetreo del exterior... ...se dispone a cenar en la segura intimidad de una casa... ...esa barrera que los hombres imponen a la naturaleza... ...y contra la que van a chocar todas las asechanzas... ...se dispone a cenar... ...y un bote de ketchup circula ya de mano en mano... ...cuando de pronto hombres armados derriban la puerta con explosivos irrumpen en la habitación entre gritos de amenaza obligan a las mujeres Williams a desnudarse destrozan el vídeo, el televisor y los dos ordenadores pintarrajean leyendas obscenas y terribles en las paredes defecan encima de la mesa empujan, insultan y manosean violan cajones, armarios y gavetas ...roban las joyas y el dinero... ...se comen el contenido de la nevera... ...y esparcen la basura por el suelo... ...arrancan la cortina de la ducha... ...los cuadros, las lámparas del techo... ...acuchillan los sillones... ...acan las manos de los hombres Williams... ...los ponen contra la pared... ...y antes de marcharse disparan al papá James... ...en medio de la cara. Podemos imaginar ahora... ...una escena un poco menos terrible... Imaginemos que los hombres armados irrumpen en la casa, desnudan a las mujeres, destrozan el mobiliario, roban el dinero, defecan sobre la mesa, atan las manos a los hombres, matan al papá James y además le rompen la cabeza al hijo Henry que tiene tres años. Pero James estaba en paro y bebía. Cindy no había salido nunca en televisión y la familia Williams vivía en un barrio pobre de Chicago, poblado de chicanos y negros. imaginemos ahora una escena aún menos terrible imaginemos que los hombres armados irrumpen en la casa desnudan a las mujeres y destruyen el mobiliario defecan sobre la mesa, pintarrajean las paredes roban el dinero, atan las manos a los hombres matan al papá James, rompen la cabeza al niño Henry y además hacen abortar a la mamá Cindy que está embarazada de seis meses pero James no se llama James, sino Samir y Henry no se llama Henry, sino Mohamed y Elizabeth no se llama Elizabeth, sino Hamisa ...y la familia Williams es la familia Tahir... ...es palestina y reza a otro dios y admira a otros héroes. Pero podemos imaginar una escena menos terrible todavía... ...imaginemos que después de irrumpir en la casa... ...desnudar a las mujeres, destruir el mobiliario... Defecar sobre la mesa, pintarrajear en las paredes, robar el dinero, atar a los hombres, matar al papá Samir, romper la cabeza al niño Mohamed y hacer abortar a la mamá Hamisa, los hombres armados dinamitan el edificio sin preocuparse demasiado de si la familia Tajir ha conseguido abandonarlo a tiempo. podemos imaginar escuchando a y en este espacio que dedicamos hoy a las entrevistas eh, tenemos a un invitado muy especial la semana pasada pues se encontraba de tour por eh, varias localidades de Euskal Herria Omer Sarir Omer Sarir es un eh, activista del eh, anarquista Against the Wall, un eh, movimiento de israelíes eh, anarquistas y antisionistas, pues que realizan acción directa contra el muro de la apartheid en Palestina. Le teníamos el pasado jueves aquí en Gasteiz en la Taberna 70 y aprovechábamos pues para charlar eh, un rato con él. Saludamos también eh, a Gladys que va a hacer las tareas de traducción eh León, eh, Gladys Oler, eh Good afternoon. Hello direciones eh, bueno pues eh, la primera cuestión y para comenzar eh, pues esta charla esta tertulia pues eh, quisiéramos conocer más de cerca este movimiento de anarquistas contra el muro entonces quizás pues empezamos por ahí eh, contándonos cuál es la trayectoria y la historia de este movimiento de anarquista okay, so el, el movimiento comenzó en el 2003 eh, en el pueblo de masa cuando descubrieron que las tierras han sido arrebatadas para, la, para comenzar a construir un, un muro una, una valla mm -hmm. la gente del pueblo pues invitó a varios activistas eh, israelíes y extranjeros para que vinieran a visitar el campo montaron una, una tienda un, y, y desde ahí pues comenzaron a ser llamados a, a la solidaridad La idea parte de de tener privilegios, o sea, de hacer un llamamiento a los israelitas que tienen pues, como personas privilegiadas dentro del Estado de Israel para desde dentro eh, solidarizarse con, con, los, con el pueblo palestino y comenzar desde allí también acciones directas. La idea principal era esta, unirse a los palestinos y a, la, a los internacionalistas en acciones contra el muro y también dentro de Israel para detener las agresiones contra los palestinos, especialmente contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza y en otras partes en el Líbano también. Otra de las cuestiones que bueno, hemos eh, conocido pues eh, cuál es eh, un poco la historia de este colectivo quisiéramos saber cuál es eh, ya en el aspecto más personal lo que le lleva pues eh, a un eh, ciudadano israelí, en su caso pues eh, una persona muy joven a bueno, a plantearse la legitimidad de, de, de este estado de Israel y a involucrarse pues en un movimiento de acción directa eh, con lo que ello supone, ¿no? Con las eh, consecuencias que supone pues para un ciudadano israelí el, el actuar directamente contra su estado, ¿no? Okay, so first of all, I think uh it experience in Israel. claro la antesala de esto es una es la experiencia de haber crecido en una sociedad donde se les ha enseñado la justicia la justicia social la idea de democracia eh, de igualdad racial y, de, y la memoria permanente del antisemitismo europeo And for a lot of people uh this isn't for all people but también para muchas personas especialmente para las mayores pero para una parte importante de la población la educación sionista una educación que apoya el militarismo y, y que han sido difíciles para aceptar la parte en la que viven. For most people the first um the first direct contact with uh, the occupation is as soldiers they they don't feel personas it, el, el primer contacto and con Asia, la realidad Argentina, de Palestina de la ocupación es cuando hacen el servicio militar porque normalmente no tienen ningún contacto excepto por los medios de comunicación pues que transmite un sistema de valores y de pero a la vez no hay impacto real es decir, que ese es como el primer impacto cuando haces el servicio militar y te encuentras allí de golpe la realidad para mí personalmente yo uh, Sí, my father was lucky because when I was 17, para él permanentemente le dio una experiencia, uno pues que tuvo mucha suerte porque a la edad de 17 años eh cuando fue a Bilen, Bile, Bile, Bile, Bile, Bile, un pueblo eh supo conoció el grupo de los sanartistas contra el muro y esto frente de que hiciera el servicio militar o santez en la de sección militar y que fue realmente una experiencia muy chocante porque le derrumbó todos sus planteamientos ideológicos como sionista. And I think once this process starts it's very hard to to stop it once Cuando you Cuando comienzas este proceso pues es muy difícil ya pararlo. Uh, uh, eh, o sea que se cuestiona like like todo uh, state, desde la uh, definición eh, misma de sionismo eh la misma existencia de Israel, todo aquello que se había dado por hecho, que era lo normal, pues eh llevado a cuestionarlo absolutamente todo y lo ha puesto lo ha eh radicalizado, radicalizado And I, and y es algo a, que I, eh, pues uh, a la vez actually uh, I, eh, I found myself a todo lo que is, significa uh, la sociedad uh, israelita uh, y sionista hoy por es uh, yeah, so for me the choice to join um, the Palestinian resistance to the occupation and to the wall is Es que para él, eh, he elegido en realidad ciertos eh valores que que han sido bueno, al uh, well, elegir eh uh, los valores que que elegido, que son los de la igualdad, de la libertad, estos valores que vienen realmente de una democracia radical. Eh, lo ha hecho unirse a la resistencia palestina contra la resistencia palestina, especialmente contra, contra el muro. Eh, ha elegido estos valores frente a los demás que ha, que ha recibido en su sociedad en su familia. Quizás nos podría contar cuáles son, durante esta breve existencia del colectivo de anarquistas contra el muro, cuáles son el tipo de acciones que llevan a cabo tanto en Cisjordania como en los propios territorios del 48. Así que, como dije, la parte más importante de nuestra actividad son las acciones de tratar de llegar a la pared y a la espalda una um, acción contra el muro con la idea de, de desmantelarlo de, de tirarlo abajo y sobre todo el primer año eh, tenía, se involucraron muchos pueblos y que realmente sellaron muchísimas acciones pero la respuesta tan violenta del ejército israelí ha hecho pues que no se pudieran mantener algunas sí que se mantienen han tenido incluso la posibilidad o han podido podió resistir this, eh, semanalmente se hacen in, acciones semanalmente uh, algunos uh, como Lefara o Bilin dos años hasta cinco so, años 5 years now uh um, Masra is also past the 2 years maybe even 3 I can't uh, mm -hmm. completely remember um we do try to do actions in uh revolving around other issues we we También intentan realizar otro tipo de actividades y en torno a otros temas como por ejemplo eh, eh, quitar las barreras a ver evento de concreto que ponen los el ejército israelí en las carreteras pero que son acciones muy difíciles porque normalmente está plagado de ejército y que aprovechan cuando no hay muchos no hay muchos soldados para quitarlos y facilitar eh, abrir eh, otra vez las vías de comunicación en los pueblos o ciudades eh palestinas. Yeah, now because the, because the consequences of our actions are usually aimed against the, the Palestinian residents of that area, not so much against us. Uh, Uno de las uh, normas uh, que respetan es eh uh, un principio es la de no iniciar actividades uh, por su uh, cuenta. Uh, Eh, ...como israelitas, es decir, eh, solo van cuando se les llama, cuando un comité popular de un pueblo palestino eh, lo solicita, entonces eh, ellos se unen y tienen eh, analizan muy bien las consecuencias y los límites de cada acción. Esta norma es muy importante porque normalmente la represalia va más o incluso solo para el pueblo palestino y no para ellos como israelitas. Yeah, now inside the the official borders of the state of Israel, um, the, the, the of, uh, of 48, um dice que también eh, llevan a cabo que hay, hay acciones que llevan, que, que, llevan, que llevan a cabo por su cuenta como es de los territorios del 48 que se menciona antes, porque ahí sí que eh, obedecen a distintas normas o reglas que ahí se dedican a bloquear eh, vías Por ejemplo, han hecho una importante una acción importante en el aeropuerto de DE cerca de Tel Aviv, y esto es para eh, mostrar dentro eh, a los propios israelitas lo que está pasando no muy lejos de allí este tipo de demostraciones y acciones también las realizan eh, y va en la misma dirección comentábamos antes eh, fuera de micrófonos una de las acciones eh, que han realizado que a mí me ha parecido simbólicamente pues muy significativa y era que eh, se habían dedicado a ocupar Eh, casas de colonos es decir a los que han ocupado las casas de los palestinos ellos van y se las ocupan no es como un poco desmontar la ilógica esta loca de la ocupación ¿no? eh, ¿nos, si nos puede contar un poco más sobre ese tipo de acciones sí por supuesto una gran parte de la base de nuestras acciones Uh, is to um really show that the the conflict that we're talking about is not an ethnic co conflict it's not a religious conflict um, at least it doesn't sí, have eh, people, supuesto, it a lot propósito de nearby. sus acciones And es el de uh, demostrar básicamente que no se trata de un conflicto étnico ni religioso, porque al por como se ha mostrado que es un conflicto religioso, pues esto hace que la gente eh judía o pues se se ponga de un lado eh eh que ...más bien para... ...para cuestionar la definición... ...misma del conflicto... Eh, ...dice que el conflicto... ...que en realidad se trata de... ...justicia, de abrir los ojos y ver... ...que no es una cuestión de seguridad... Que es, el, que es un conflicto que tiene que ver con la colonización y la creación de un estado de apartheid en el que unos controlan, o sea, pocos tienen el poder contra los pueblos o las personas indefensas. etc. Uh -huh. Eh, hablamos eh, de este tipo de acciones que realizan eh, en el West Bank, eh, acción directa, eh, acciones muy expuestas, de ¿no? eh, pues, eh, atacar directamente las mal llamadas vallas de seguridad, los bloqueos de carreteras. ¿Esto les ha llegado a traer consecuencias pues eh, directas en eh, cuestión de represión, de eh, arrestos, activistas eh, arrestados, heridos, etcétera? Yes, uh also the um when you talk about repression uh, the first thing is, is the direct violence that is against our actions. Um, of course, la violencia directa también la represión Y dice que, es que el régimen de ocupación israelí no conoce lo que es una expresión política legal, que todas las acciones, toda expresión política es reprimida, es ilegal, por lo tanto sufren directamente las consecuencias y, y la violencia. Por ejemplo, pues con gases lacrimógenos, eh, eh, las palas eh, de goma, han eh, muerto 19 personas hasta ahora, todo los palestinos, con lo cual eh, esto evidencia la, el racismo de lo, del ejército israelí y la y que han tenido muchos eh, heridos de, de su, Grupo. Ejemplo, the of the el grupo por ejemplo en el caso de un chico uh, que le also, dispararon a ambas piernas um, y a otro uh, uh, was, uh, the in, uh, the now the the legal part of the repression um, is of course also very very significant and also pues a lot diciendo esto de la, de, de que no hay una eh, política legal eh, de, de Israel, bueno, en los ocupados tampoco hay una represión importante que sí es legal y aquí se, con el caso de los, de los palestinos por ejemplo cuando los palestinos son detenidos eh, pueden pasar meses y hasta años sin, sin aparecer en corte, sin tener un juicio mientras que si son los israelitas y si son ellos, eh, de su grupo eh, que han sido detenidos pueden pasar algunas horas eh, en prisión o, o son mandados a juicios ahora, por ejemplo, tienen un pues ha, ha habido varias eh, unas 12 personas que, han, que están ahora en juicios y eh, Bueno, en fin, es esta diferencia racial es lo que lo que enfatiza, ¿no?, la, el distinto trato y pues, lo injusto de ello, ¿no? Hablamos de, de la represión, de la violencia directa del ejército, pero imagino que el, el ser ciudadano israelí y el posicionarse abiertamente contra la legitimidad del Estado de Israel y e involucrarse en ese tipo de lucha radical contra el Estado de Israel Les, tra les traerá una serie de consecuencias también sociales dentro de su entorno, de su comunidad qué tipo de, de consecuencias les acarrea el eh, participar en esta lucha ¿no? a nivel eh, pues eh, de acceso a un empleo a un estudio normal eh, a la hora de pues la mar propia marginación social que me imagino que tiene que acarrearles el, el involucrarse en esta lucha Bueno, primero de todo tiene que ser mencionado que You know, bueno insisten que el Estado de Israel es un Estado de apartheid y que, como en esta parte él, como israelita, tiene derechos democráticos, eh, pues que él puede ejercer sus derechos a un nivel formal y que, en realidad, no le acarrea muchas dificultades, a no ser que esté abiertamente contra el Estado de Israel. Pero que, en términos oficiales, pues, eh, legales, no tiene ningún problema. Otra cosa son, pues, problemas que pueda tener pero que I no van a ser peores que los que pueda tener cualquier artista of, uh, en Europa radical activists in, in Europe in, in that respect now as far as the um, uh, social uh, repercussions and, and things like that mm -hmm. i think there is a feeling of, of uh, somewhat isolation from the, from the larger Obviamente hay repercusiones sociales y hay un sentimiento, una sensación de estar aislados dentro de la comunidad judía o de la sociedad israelita. Porque, por ejemplo, cuando el ataque en Gaza, el ataque receta en Gaza, pues se vio en las calles, la gente, pues estaba, había una... Um, Habían, so feeling, think, uh, unos se oponían a otros you know, violentamente a en apoyo y contra the, la, el ataque a Gaza esto uh, sí que repercutió en las calles, uh, uh, había un Have, un ambiente bastante violento, a, uh, y, y, pero uh, también comenta um, que han um, creado, ellos han creado way, una comunidad que yeah. se apoyan entre ellos y bueno, pues yeah, eh, exactly. eh, um, ahí so socialmente to, pues, to tienen su espacio. Uh, uh, socially, uh, through, through times like this comentábamos antes también la dificultad que tienen eh, pues tanto ellos como en general cualquier movimiento disidente de izquierda radical de organizarse dentro de lo que es el Estado de Israel especialmente donde él vive en Jerusalén una ciudad pues también por la significación religiosa que tiene muy conservadora eh, las dificultades que tienen para organizarse ¿no? eh, ¿nos puede hablar un poco de ello? Sí, bueno creo que una de las the most important thing for us is that we are not um you know although it's not an i ideological group and we're not we don't enforce uh all the people who come to to, um, to be a of the good be I think it's like not functioning in es decir que uh, lo uh, más importante o sea, no funcionan como un grupo ideológico homogéneo más bien son, son abiertos no tienen estructuras jerárquicas son estructuras descentralizadas no tiene no manejan un presupuesto ni oficinas ni trabajadores o trabajadoras entonces bueno que porque tienen pocos recursos y los recursos los ofrece la misma gente en distintos lugares eh, se reúnen en pisos la gente deja sus coches para las actividades Porque también eh, hay que tener en cuenta que si fueran una organización centralizada o, o fácil de fácil ubicación ya hubieran sido atacados por las por las fuerzas de seguridad del estado de israel como ha pasado con otros movimientos u organizaciones hablamos eh, de las dificultades de operar de pues eh, organizaciones eh, pues eh, con un organigrama con una estructura más eh, Más estable o más eh, pública para operar dentro de Israel eh, ¿Cómo funciona un poco dentro del espectro político De los partidos o de la política institucional en Israel? ¿Qué dificultades tienen los partidos árabes O los partidos eh, quizás eh, pues, eh, de más eh, extrema izquierda Para operar dentro de lo que es el, eh, el arco político en, institucional israelí? Okay there the, here's the uh, towards about the the political spectrum in Israel all the the um the, there's a very distinct uh, uh, separation between religion, Jewish, um, Israel, few, eh, se um, puede distinguir claramente los and partidos que son uh, sionistas, uh, sionistas uh, uh, partidos una gran, gran. mayoría Por otra parte están los pocos antisionistas, en realidad hay dos oficiales, dos partidos oficiales palestinos y otro que es el comunista, el partido comunista, en el que están los dos palestinos y judíos. Pero estos han sido bloqueados, han sido sacados del gobierno o de la posibilidad de participar, en eh, por ejemplo, en las últimas elecciones. Um, hace unos dos años for the en ese election Entonces, election entonces election. Eh, la Corte Suprema eh, pues al final permitió y les permitió participar. But they were still in the Communist Party. Uh and this law actually passed by the but the Supreme Court uh ruled it out and they were able to to participate in the election. Mm -hmm. Yeah, but larger scale the, the policy that blocks uh political influence is, is Hay que recordar que el, la propia definición la, del estado de israel eh, bloque bloquea cualquier participación de los palestinos desde la propia creación de la creación o, del estado de israel cuando bueno, pues el 80% de la población árabe es expulsada lo mismo pasa en el 67 con la ocupación de Gaza y Cisjordania pues hay un temor real de que si se da que si se permite eh, a los a los palestinos que son mayoría participar movimientos de derechos civiles etcétera pues eh, ser, o sea, que eso, que ser mayoría. Entonces es eh, inherente al sistema, el sistema no permite desde el inicio de la creación del Estado de Israel la participación de, de la población árabe. Yeah. Mm -hmm. I think it's, it's a good example of how in, in a supposedly democratic system even if we Dice que como anarquista, su, es, para él es el, el típico y el mejor ejemplo de cómo un sistema democrático puede aislar, el caso de Gaza y Cisjordania, y Cisjordania puede aislarlos eh, y crear su propia mayoría para mantenerse en el poder, para perpetuarse en el poder se nos está echando el tiempo encima y tenemos que terminar así que ya yo me despediría con una última cuestión y una inquietud quisiéramos a ver cómo se plantea el, pues la, la contradicción que puede suponer el hecho de ser anarquista y de estar envuelto en una lucha de liberación nacional como es la del pueblo palestino eh, se podría apreciar desde fuera como pues una cierta contradicción cómo viven como viven ellos esa esa pequeña contradicción y yeah, es one of the the most, um, debated questions in in our group, think, at least when people from talk with from outside the group that's one of the questions that is que en realidad eh, él o ellos no, no apoyan en sí una, una lucha de liberación nacional lo que están haciendo en realidad es luchar contra la ocupación y contra un estado de aparte que es el estado de israel eh, y haciendo esto pues y junto con el pueblo palestino eh, el resultado será el que el que sea y de allí pues eh, el pueblo palestino tomará sus decisiones y que no están ellos no se ven o sea En, eh, no están en términos de igualdad para la lucha ellos tienen una posición muy privilegiada como bueno, él personalmente y como israelí Eh, y no no es quién, no son quienes para decirle a los, a los palestinos cómo tienen que luchar o a dónde tienen que llegar. Que lo que ellos pretenden es eso y que si al final el resultado, el resultado fuese una democracia o un Estado binacional, que en todo caso la lucha tampoco terminaría allí. Seguirían luchando porque a ver cuál sería el resultado and Después, i what, en el probable case de una situation de de un the, de ofstance so even even if the, the political situation has changed even if there even if there a, um, a democratic state uh, for you know, a, what call a, a binational state pues eh, omer sido un verdadero placer tenerte aquí en los لا تق لا تق لا اقتلاع لا استغلال لا احتكار في حياه الشعوب ليالي تتوجهن الغاريك هذا هو سرك اسمرني اسو تطور 8 9 الظهر الذي يشبه una invitación a entizada global en las ondas libres de Alavedi Irratia Bueno, berriz ere, berriz ere hankaz hartu dugu elkarrizketarekin. Zein dagizuet e, benetan e irratzaio hasi aurretik saiatu naiz dela eta bazebilela. Denaela, ba, <laughs> nire tarezak zainak moztuko ditudan ala. E, Tartean, kantatzo bat jarriko izuet eta ia kapaz nahi zen e, nahazte borrasteo konpontzen Davidu Joamal Markusen kanta bat e, entzungo dugu jarraian ay, ay, ay, ay. Amal Marcus, eh, cantari palestinarra, ¡Ay! berroita sortzigo eremuetan jayoa, ¡Ay! Galilea, nensusenere, alaxe, contazen ziguten, eh, el paisego ¡Ay! albiste batén. Murcus es un buen precioso por escaso, no solo porque las voces palestinas han sido silenciadas por las balas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! y las piedras, también por la cálida serenidad de su canto. Palestina, que canta en árabe y ciudadana del Estado de Israel lucha con valentía contra la exclusión y la marginación de su cultura en la sociedad israelí además los países árabes no consumen productos etiquetados en, en Israel lo que a ella pues al editar muchas veces su música con... Eh, con eh pues firmas eh, israelíes le puede llegar a crear eh, algún tipo de incoherencia. Eh, hija de maestros, creció oyendo pues eh, artistas como Om Kalsum o Joan Baez o Mikis Theodorakis. o, bueno, pues, eh, amal markus eh, entzongo dugu jarraian da ia eh, gaurkoan benetan kapazzgaren eh, ditosoko elkarrizketa weentzuuteta.